En el estudio estamos con visita. Estamos acá con, con, un, amien, con un amigo、eh, de aquí, no más, d e Santa Clara, don Mauro Moreno. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día a la audiencia, amigos de Radio Encuentro. Buen día, Karina. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Acá muy estamos. Bien.、Eh, pesadito, ¿no? El día. Ay,、oh, Dios. c u e n t a e un Está... poquito que viene de afuera usted.、Eh, caminando el Santa. Cortando por. Cortando bo, camino por,、eh, por los pasajes de Santa Clara, los legendarios y antiguos pasajes de Santa Clara. Mucha roseta, mucho calor,、eh, mucho yuyo, mucha caca de perro. Parece un tema pero, de la nocturna. Sí, ¿eh? <risa> sí. <risa> sí <risa> pero, me recordó así. me... ¡pum! <risa> sí, sí,、eh, por ahí pasa desapercibido, pero es, es una, una arteria fundamental del barrio.、Eh, sí. Eh, Pero está bueno, lindo el está barrio, está, lindo, está creciendo. Está, creciendo, está、sí. lindo, estamos quedando en el centro, estamos quedando. Sí. Sí. <ríe> y bueno, también es lindo ver en, el, en los pasajes la,、eh, a los artistas del barrio que pintan. Y, y si no fuera por, por ellos que, que ponen su tiempo y, y adornan los pasajes, sería gris, triste y bueno, todo lo que ya nombré. Pero、claro. por suerte, puedes mirar para los costados y ves. Un arte hermoso, un arte hermoso que los pibes de barrio hacen y bueno, es muy lindo verlos. ¿Y los del Santa Clara se quedan en el Santa Clara? Son ustedes, ¿no? La, sí, la generación esta d e、sí, Santa Clara.、Sí. Medio como que tenemos se, el anzuelo sí, ahí en el.、Sí, sí, sí. eh, Aplomada en, en el barrio. Y sí, sí, la verdad que, que sí, vemos que la gente, los jóvenes y los profesionales、eh, siguen volviendo. Este, Eh, los que se forman en algún momento vuelven otra vez al barrio. Y también hay mucha gente que llega, hay mucho alquiler.、Eh, un, barrio, un barrio muy lindo, la verdad que orgulloso de mi barrio. El más grande, lo que estaba mirando y me sorprendió la otra vez en un mapa, el más grande del, del, de la ciudad.、Ajá. Sí, sí, con mucha identidad. Hermoso barrio, la verdad que hermoso. Todo, como, como se dice siempre,、eh, este, los. Eh, las casas y las viviendas hechas con e s f u e r z o propios, no,、eh, no hay planes, como es, me contaba mi amigo Pollo, que siempre lo comenta: <risa> este, no, hay, no hay planes de vivienda, nada, y b u n todo esfuerzo propio. Mucho laburante, temprano siempre, ahora no tanto, ves mucha gente en moto, pero cuando era pibe me acuerdo que pasaban los albañiles con su bicicleta sirvando un tango. Este, muy lindo, muy lindo. Pintoresco sí, el barrio. Pintoresco. Bueno, y te quedaste en el mismo barrio también haciendo、eh, cultivos. Exactamente es, exactamente. es lo que te,、eh, hoy por hoy、eh, estás trabajando.、Claro. Y en lo que debería, o sea, quieres ser una fundación, Coadvi. Coadvi, exactamente. Estamos con el grupo de compañeros de Coadvi, que somos c a n a b i c u l t o r e s oleateros, agroecológicos, domésticos de Viedma. Yeah. Y, y bueno, ahí estamos batallando, queriendo,、eh, después de todas esta, estas leyes que han salido, que bueno, que amparan nuestro trabajo, lo que venimos haciendo hace mucho,、eh, en silencio, calladitos, lamentablemente en la ilegalidad, digam, digámosle, o en la sombra, pero bueno, también consciente de que todas las leyes y los avances que se hicieron en cuanto a eso, es gracias a los c a n a b i c u l t o r e s comunes que somos nosotros. Que aguantamos los trapos cuando todo estaba prohibido. Que aguantamos a, a, a los, los, los chicos que les gusta fumar, pero les gusta tener la cannabis, pero no les gusta plantar. Entonces, bueno,、eh, también teniendo en cuenta que son vidas, que lo único que quieren es、eh, tener su cigarrito de, de marihuana. Y bueno, como no lo pueden plantar, deciden salir a robarlo.、Eh, pero bueno,、eh, eso. Son solamente chicos que. Que quieren eso y que también deberían tener la oportunidad de poder plantar y poder acceder a, un, a una enseñanza de cómo se hace para tener sus buenas flores.、Eh, y bueno, en eso, en eso estamos. Y no solamente el, el cultivo para, para por ahí fumarlo, sino también en diferentes aceites. n o Ustedes tienen、claro. esto de. Claro, somos,、eh, como decía en la sigla ahí, somos oleateros. Claro. Nosotros nos dedicamos a, a trabajar con los oleatos y tenemos una. Nos reúne una forma muy concreta de trabajo. Eh, eh, y primordial, desde la base,、eh, tenemos el pensamiento siempre, primero, proteger la vida、eh, y todo lo que viene de ellas, digamos, todo lo que es vida, personas, las mismas, las mismas plantas también, las protegemos por el solo hecho de,、eh, de ser hembras y de todo lo que, todo lo que nos. Lo que nos aportan, que es muy, muy importante. Uno dice, bueno, es un yuyo, pero bueno, es una planta、eh, que trae mucho neuwen para nuestro cuerpo. Eh, somos eh, hermanos con la planta de hace miles y miles de años. Y cada vez que, que uno la consume o que llega a tener la posibilidad de poder、eh, consumir, bueno, el cuerpo responde positivamente. Y、eh, a eso nos, nos dedicamos, nos dimos cuenta que desde un lugar muy humilde. No de mucho estudio, pero sí con mucha responsabilidad y respeto por la vida,、eh, hacemos algo, hacemos un, un, un producto, hacemos un, un, un regalo, digamos, que, que muchas veces supera expectativas y que, que、eh, termina ofreciendo curaciones definitivas en dolencias muy f u l e r a s muy jodidas. y... La verdad, que al en camino este que hemos este, empezado a emprender, bueno, nos encontramos con muchas sorpresas y muchas devoluciones hermosas de parte de las personas que lo consumen. Y, y bueno, es, es una caricia para nuestro trabajo. Y a la vez, eso nos nos,、eh, nos afinca mejor en nuestro camino, digamos, nos, nos refuerza, no, no, nos mantiene afianzados. d Claro. Y, y sin importar los, los, los reveses que tengamos, este... Decidimos sí o sí siempre meterle para adelante,、claro. siempre un paso adelante, cualquiera sea, pero siempre defendiendo nuestras formas y, y, sobre todo, defendiendo la, la salud, la salud de, la, de las personas que ya nos conocen. Y, que, y bueno, hemos, hemos logrado en conjunto este,、eh, resultados muy, muy satisfactorios. Y bueno, eso es muy lindo. Es un trabajo. q u i t n una evolución muy linda. Entonces, a eso también, ¿no? Quería ir sobre la evolución de cómo, desde que arrancaron,、mm -hmm. esto de que seguramente trabajar con una planta tiene que ver también con cada proceso, ir viendo cómo sí, cómo no, cómo le ponemos esto, cómo esto no. O sea,、claro. no es como que es algo que te trae un manual de instrucciones、claro. de cómo hacerlo, Exactamente. ¿no? Exactamente.、Eh, no hay mejor manera que la experiencia propia para aprender a ver, a ver cómo realmente se hace. Detrás de muchos consejos que puedes tomar, sobre todo de las redes sociales, este, a veces、eh, interfieren un poco con la naturalidad de la planta y a eso es lo que, lo que protegemos.、Eh, siempre la mayoría de los integrantes de Coadvi somos mapuche, somos gente de la tierra y desde ese lugar nos conectamos con la planta, por la tierra.、Eh, esa es la, la, la manera de, diferente digamos, que, que tenemos. En, Creo, creemos que es、eh, la forma que nos diferencia un poco,、eh, o es nuestra forma, la, no,、claro. no que nos diferencia, sino que en realidad es la forma que hemos decidido encaminar.、Eh, que siempre nuestra conexión con la planta es desde la tierra, entonces buscamos lo mejor para ella en sus dos etapas de crecimiento、eh, y no usamos ningún aditivo artificial, ningún.、Eh, ningún este, Fertilizante, no confiamos en esas cosas, no usamos nada que tenga etiqueta y todo lo que, lo que la planta necesita lo sacamos de nuestro entorno. Bien.、Eh, son unas plantas que tienen mucha identidad. Por suerte, acá tenemos río, tenemos mar y, y esas dos, esos dos grandes campos digamos, de i g a m o s d recolección nos brindan,、eh, hacen que podamos nosotros este, elaborar un sustrato. Eh, o un aporte, un regalo para la planta este, que, que hace que nuestras plantas sean completas, digamos, en, así es como nosotros lo sentimos. Y eso lo que nos dice es: eso es nuestro trabajo y sacrificio que hacemos durante el año. Este, porque no solamente tirar una semillita y listo, brotó y.、Eh, es de todos los días, es, de, es un trabajo claro, de todos los días.、Claro. Ahora, el mes que viene, ya arrancamos con la recolección del sustrato del año que viene, del sustrato de las plantas del año que viene. Esto que tenemos ahí es del año pasado. Y, y bueno, recorremos todo el lugar buscando posibilidades. Desde, y siempre cosas naturales, ¿viste? Siempre aportes naturales. Desde bosta de liebre,、eh, si es un lugar quemado, mejor.、Eh, eso se junta, se muele.、Eh, bosta de vaca, siempre vaca de campo, que no sea de. Que se alimente a, ma a maíz, siempre buscamos la posibilidad de buscar vacas de campo que estén a, a, alimentadas con la pastura del lugar.、Eh, bosta de murciélago también usamos, tenemos un lugar a veces donde pegamos una vuelta y encontramos,、eh, en un lugar abandonado y encontramos un montón. Eso lleva un tratado, lleva un tratamiento para desintoxicar, lleva un tiempo y después se agrega al, al sustrato, al sustrato、eh, que estamos amontonando, y que estamos juntando. Cangrejos, pescado seco, hacemos harina, hacemos té, le tiramos té de menta, bueno, cualquier cantidad de varios aportes que、eh, en realidad、eh, no es que saturan el suelo, sino que nosotros、eh, le dejamos a la planta una, un abanico, una variedad de aportes en cuanto a su nutrición y ella este, toma lo que necesita.、Bien. Pero si no, le,、si、le pones pocas cosas, ella va a tomar solamente lo poco que le ofreces. En cambio, si vos le p o n e s bastante,、eh, bueno, tiene muchas, muchos elementos y mucho alimento rico.、Eh, y ella sabiamente decide cuál es el que, el que le sirve. Bien. Bueno, anduvo el viernes, mientras se toma el mate, sí, la sí, muen... señor, se está y Sí, la ya, ya se, se lavó. Ya. <risa> <risa>、eh, el viernes anduvo por allá viendo a la vicepresidenta que nos visitó. Sí, sí, fuimos a. A ver a, a, a Doña Cristina,、eh, Doña Cristina Fernández de Kirchner, una mujer primero y principal,、eh, una mujer bueno, la, a la cual l admiro mucho eh, eh, en su lucha y, y en, su, en su vivir, digamos. Hemos visto muchos, muchos de los que vimos acá, el ataque brutal que tiene, no solamente ella, toda su familia, su entorno. Y eso, eso te habla, eso habla de un mal notazo abogado, eso habla de que el machismo está cayendo a pedazos y que más allá de ella ser un cuadro político、eh, muy, muy fuerte hoy en día,、eh, no solamente acá, en América Latina y en el mundo, este, eso, primero es una mujer. ¿Le entregaron un petitorio, una carta? Sí, le entregamos, le hicimos llegar una carta,、eh, una carta que, bueno, le contaba de que. De que existimos, que estamos acá, que somos cuadri.、Uh -huh. Somos cuadri, que somos un grupo de c a n a b i c u l t o r e、eh, s Desarrollamos nuestra actividad acá, en esta zona. Y comentándole un poco cómo, cómo es que estamos.、Eh, estamos en el camino, desde el año pasado, en el camino de lograr la personalidad jurídica para nuestra fundación. Y, y bueno, estamos parados ahí. Eh, no, por, no por cuestiones nuestras,、eh, sino por el Estado mismo, el organismo que está encargado de eso, ahora está con unos inconvenientes ahí con su personal y bueno, no están atendiendo a nadie. Así que, bueno, nosotros a la espera, a la espera,、eh, hemos enviado unas correcciones que nos, la abogada de ahí del lugar, de cooperativas y mutuales de acá, de Río Negro, este, nos envió una corrección que teníamos que hacer. Hicimos esa corrección,、eh, se la de, de, reenviamos y todavía no hemos recibido respuesta.、Uh -huh. eh, y Eso ya hace dos meses, hace bastante.、Eh, y bueno, lo cual nos tiene un poquito, un poquito apenas preocupados. Estamos más preocupados por, por este, el trabajo de recolección de, de sustrato para nuestra planta, pero eso también nos tiene un poco preocupados porque estamos o sea, perdiendo tiempo, lo cual es muy valioso para nosotros el tiempo. Eh, y atrás de esa pérdida de tiempo hay un montón de gente que, que espera, espera que, que, que nosotros podamos tener en, en regla, digamos, nuestro trabajo.、Claro. Eh, que la ley nos ampara, digamos. Así que estamos esperando que nos den el visto bueno para poder empezar a, a generar diferentes trabajos que ya tenemos planificados en, en la zona y en, acá en Viedma. Pero bueno, no queremos avanzar.、Eh, Porque no tenemos ese, ese sello, ese número, ese、claro. número、uh -huh. expediente o lo que fuere.、Eh, así que, bueno, en eso estamos. Le mandamos esa carta diciéndole que acá estamos, lo que hacemos y la situación que estamos, digamos.、Eh, así que, bueno, medio como que、eh, también esperando que en algún momento ella lo, lo pueda leer y, y no que haga algo por nosotros porque. Eh, no, no, no fue la intención de la nota ni la carta decirle,、eh, pedirle ayuda, pedirle, pedirle, sino que、eh, avisarle, avisarle、claro. que estamos y cuáles son nuestras intenciones. Bien, contarles que existe Coadvi que está trabajando y que、claro. hoy la necesidad sería, más allá de que vienen trabajando bien,、sí. pero bueno, esto de la fundación les sería benéfico a ustedes como grupo, como equipo, como. Claro. Exactamente,、eh, porque somos canavicultores comunes, no tenemos mucha herramienta. Tenemos personas dentro del grupo que, que, que tienen herramientas para trabajar y todo ese tipo de cuestiones. Pero necesitamos, sí o sí, en algún momento, de apoyo、eh, de los ministerios o de, de la entidad o lo que sea este, para que se nos haga fácil el, el, el trabajo,、Bien. para poder llegar al destino que es, que es para nosotros primordial. Y es que, es que, que nuestros oleatos estén gratis en los hospitales. Eso es lo que básicamente.、Eh, cuando salió esta cuestión de la canavicultura,、eh, enseguida obviamente salió la cuestión del dinero, la, la parte económica. Entonces, este c o n t r a s hoy en día con que un gotero, de, un gotero de 30 centímetros cúbicos, que es lo más común,、eh, está a 6 mil, 7 mil pesos. Y la señora, la abuelita del barrio, que Que no tiene auto y que tiene que andar en taxi cuando puede, o que va y, y es la que mantiene la economía de la ciudad, comprando el pan todos los días, comprando el arroz, el azúcar, no tiene oportunidad de ahorrar. Ella no puede comprarse eso.、Claro. Entonces va al medicamento. Y bueno, el medicamento a veces sirve y a veces no. Qué bueno. Sí, Qué bueno y, lo que están haciendo. Sí, y bueno, y básicamente lo que sucede con el aceite es.、Eh, Nosotros no tenemos estudios, no somos、eh, bioquímicos ni, ni, ni nada de eso, pero sí compartimos lo que ven nuestros ojos a partir de un seguimiento, de un tratamiento con, con el oleato nuestro, que puede ser cualquier oleato, cualquier este, persona puede hacer su aceite de cannabis y, y probarlo. Este, pero bueno, nosotros、mm. le damos importancia a la flor、eh, con todo nuestro laburo y eso se reduce, de, después eso se desemboca en un. En un En un cambio de la persona que empieza a consumir el oleato del aceite,、eh, que te dice lo que realmente es la cannabis. ¿Y en qué se convierte cuando, en estos dos elementos de esta yunta, que es en este caso el aceite de oliva y, y la flor hembra de cannabis?、Uh -huh. este, es nada más y nada menos que un restaurador celular profundo.、Eh, es lo que nosotros vemos. Porque aquella abuelita que viene porque tiene la rodilla hinchada y porque tiene una infección en la muela y porque no sé otra cosa más, este,、eh, con, el, con el, el aceite empieza a suceder una especie de restauración que no solamente desinflama y cura, mata infecciones, sino que también le cambia el semblante, como que te completa, te cambia, te desintoxica, te deshincha. Yo le cuento que, bueno, Mauro, la última vez que estuvo、eh, nos trajo un regalito. Ah. Que fue una, un, un, un aceitito.、Ah. Y, y eso, la verdad es que yo lo usé para todo.、Mm. <ríe> porque, también como para la piel, para la cara, las sí, manos, sí.、Eh, o, o también para los dolores, o sea, como que. Y、mm. está buenísimo. La、claro. verdad es que es súper recomendable. Sí, porque、eh, nosotros nacemos con receptores endocanámicos en todo nuestro cuerpo, en la piel, en todos los órganos, reunión, páncreas, pulmones. Sí.、Eh, Entonces, nuestro organismo responde favorablemente ante la presencia de la cannabis. Tenemos,、sí. nacemos, nacemos con receptores endocanábicos y eso te habla de una relación de miles y miles de años entre esa planta y nosotros, los vertebrados.、Eh, y el, el que reacciona es todo el cuerpo. Tenemos receptores en los pulmones, te l voy a repetir, en la piel, en el hígado, en el páncreas, en, en el intestino, en todos lados.、Eh, Entonces, por eso te digo que más, más allá de un medicamento es un, resta un restaurador celular.、Bien. Que si vos tenés,、eh, te vuelvo a repetir, una, la, el tobillo hinchado, la uña del pie encarnada,、eh, tenés alguna psoriasis en la piel y la, alguna otra cosa en la muela. Bueno, vos cuando tomás el aceite, con los tiempos de la naturaleza siempre, porque no es una cosa un día para el otro, hay que tener una, consta una constancia, aunque sea de cinco días. Siete días y empezás un poco a ver el cambio. Primero se te van los dolores, se te empieza a acomodar un poco el organismo y ves que estás bien de la panza, de todo. La diferencia、ah, por ahí, el resto de la medicina, n o porque a veces lo que creemos es que ya. O、claro. sea, no tengo tiempo para resistir nada. Necesito tomarme una pastilla、claro. eh, y que se me cure ya. Y esto que vos decís del de proceso de la naturaleza. Claro, esperarlo la... inevitablemente porque somos también parte de la naturaleza. Somos seres naturales. Todo se construye. Incluso la buena salud también se construye.、Eh, y ahí están los resultados cuando vos querés, de un día para el otro, que se te vaya el dolor de muela. No.、Eh, vos tenés que s e p i e r t e los dientes, no tenés que comer azúcar. Tenés que... O sea, hay una responsabilidad de parte de uno también en eso. Eh, y ahí está el error en querer solucionar todo enseguida.、Claro. Sabiendo que somos seres naturales y estamos en consonancia con la naturaleza. Entonces, los tiempos nuestros también son naturales y tienen su, su momento, digamos. t i e n e su momento. Mauro, muchísimas gracias por la visita. La verdad es que、A、fue、ustedes. muy linda la, la conversa. Así que, este, muchísimas gracias. Y bueno, ahora veamos cómo sigue todo esto, ¿no? Los, esto de los pedidos、eh, por el、sí. tema de la fundación, cómo se sigue. Vamos a estar atentos atentas a t t e n a a s lo que vaya pasando para sí, acompañar también. Sí, sí, totalmente. También no solamente estamos en ese trabajo, sino como organización, como grupo de trabajo, también estamos participando en diferentes organizaciones de eventos. Estuvimos trabajando fuertemente、eh, en, el, en un evento que hicimos en el barrio Santa Clara, que se llama Plazas Culturales,、sí. eh, que fue en la Plaza Luciana Perata, l el primero, o b u e n donde hubo presencia de artesanos. Eh, hubo un sonido, hubo músicos de、eh, artistas de. En primer momento iban a ser de Santa Clara, porque iba a ser una especie de Santa Clara presenta, pero se extendió la, se, se extendió la, la invitación, se filtró, digamos, en mala palabra, ah, ah, y、eh, se notaron un montón de personas de todos lados. Este, bueno, vinieron un grupo de flow urbano de Carmen de Patagones a participar acá. Eh, dos cantantes también de Patagones, medio que、eh, se hizo muy linda la convocatoria y bueno, decidimos seguirla obviamente y, y, y llevarla adelante. Y ahora tenemos pensado otra para el 8 de abril, también en el barrio Santa Clara. Hemos tenido algún que otro inconveniente con el acceso a la oportunidad de poder llevar adelante el evento.、Eh, hemos logrado, después de un trabajo de combate y intercambio de ideas bastante fuerte, Con la actual conducción del barrio Santa Clara hemos logrado el apoyo. Eh, eh, en realidad, uno cuando va con una propuesta, lo, único, lo primero que espera es el acompañamiento. Bueno, lo tuvimos que pelear el acompañamiento hasta que conseguimos el apoyo medio ahí, pero lo conseguimos. Y bueno, pensamos seguir haciendo cosas, generando cuestiones culturales para el barrio.、Eh, y en eso estamos. Buenísimo. Mauro, muchísimas gracias por la visita. Muchísimas gracias. Que tenga n un buen día. Bueno. Seguimos en encuentro con amigas acá,、eh, mateando con, con el cumpita, que, e n Lamien, que nos vino a visitar.